Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia Mejide, soy actriz y estoy presentando mi primera obra como directora, que también escribí yo, junto a mi grupo de teatro del Ensamble Orgánico. Somos un grupo de actores que estamos trabajando juntos hace 10 años y nuestro grupo se caracteriza por investigar distintos lenguajes. Y en este caso estrenamos Cactus Orquídea y es una obra que entrelaza una historia mágica con historias cotidianas, son cinco historias paralelas hay música en vivo, hay unos objetos que realizó una artista plástica y una escenografía súper original y dinámica que se arma y se desarma así que es una obra muy sensible y divertida con cinco actores muy buenos y bueno, el lunes 9 de diciembre es nuestra última función en el Teatro Anfitrión a las 21 horas y la dirección es la calle Venezuela 3340, si quieren reservar El teléfono es 4931-2124. Así que en la última el lunes. Los esperamos para que puedan ver esta obra que es súper original.